Hey, ¿Qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos. Un lunes más, lunes 21 de septiembre, eh, un poquito antes de que entre ya el otoño en nuestros círculos habituales. Mmm, Radio Rosco, un programa hecho por los conductores y las conductoras de autobús para los usuarios y las usuarias del transporte público de Barcelona. Pues venga, estamos aquí un día más, eh, Radio Rosco es un programa dentro de, dentro de una radio libre que es contrabanda.org, eh, comentaros que podéis escuchar el programa este en directo en el 91,4 de la FM y si tenéis alguna dificultad, pues eh, podréis escuchar el programa también a través de, de internet en, En la dirección web de pontabanda.org eh, Hoy teníamos un especial y tenemos un especial Lo que pasa es que no paran de salir noticias. Un especial que hablaremos sobre el tema del convenio Cómo está la situación del convenio eh, Las propuestas de CGT eh, También hablaremos del, de lo que ya estamos distribuyendo en nuestras hojas De la asamblea con paro para mediados de octubre Y luego eh, dejaremos un apartado para las últimas noticias que eh, desde hace dos meses nos persiguen, como es el tema del tranvía. <ríe> eh, es inevitable el tema del tranvía, eh, ah, inevitable porque también es un tema muy serio, que como no conseguimos mm, que el tranvía sea un tranvía público y no privado nos va a afectar gravemente. Y nada, aquí estamos. Eh, contamos con la compañía de nuestro amigo Román, de Allende del Triángulo. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, muy buenas. Y tenemos la compañía también de Godoy, de Allende de Horta. Buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas. Pues dejadme que le ponga el capuchón al micro, que estoy viendo que le falta... ¿eh? ¡Oh! Un, dos, tres. ¡Hala! Ya está puesto. Con alegría, que no se me ponga tonto el micro. <coughs> Perdonad. Os voy a dar los teléfonos de intervención en directo. Bueno, los eh, en plural no existe es un es un solo teléfono el 933177366 y luego si queréis enviarme algún mensajito o lo que sea pues me lo enviéis al móvil al 644 644258235. Eh, bueno pues vamos a entrar directamente en temática. Ya sabéis que en nuestras últimas hojas hemos hablado de que el convenio ya con este mes y ya con el que estamos entrando en el mes 10 llevamos diez meses negociando un convenio que la autodenominada mayoría sindical y con su líder absoluto, el señor Correchet, del SID, nos prometieron que ellos iban a negociar y que iba a ser una maravilla. Y eso, diez meses después, como nadie le aprieta las clavijas a la dirección de TMB, pues eh, la dirección de TMB sigue viviendo tan ancha y pancha. El día 17 de este mes de septiembre tenía que haber una reunión para seguir con la mesa negociadora del convenio, pero eh, unilateralmente la dirección de la empresa, como vive tan tranquila, pues decidió no... ...no realizar la, la mesa negociadora. Eh, nosotros ya hace tiempo que estamos diciendo... ...de que no podemos dejar eh, todo esto en manos de un referéndum... ...y de un tridente que se muestra totalmente inefectivo... ...es decir, que no hace nada... ...y que lo único que consigue que la dirección se agite un poco... ...son las movilizaciones de los trabajadores y las trabajadoras... Y eh, bueno, ya sabéis que para mediados de octubre estamos eh, o hemos entablado conversaciones con el resto de los sindicatos combativos eh, ATUB, COS y CNT y BESCAMBI, para montar una asamblea general con paro de trabajadores y trabajadoras eh, Nuestras hojas han tenido efecto, parece ser que todo se agita de nuevo y bueno, ahí estamos Eh, la dirección se, se siente tranquilita, sin ningún problema no negocia, no dice nada eh, el tridente lo único que les pide es que, <ríe> que le hagan un aumento de, es que me río, pero es que me pone de muy mala, muy mala follá. es así la historia lo único que les pide es que le haga un aumento de sueldo solo para sus afiliados y afiliadas, eh, o que la dirección tenga bien Esa es la palabra correcta, la dirección tenga bien eh, Hacer una plataforma de convenio para que luego ellos se la puedan presentar a los trabajadores sí, y ¿Qué es lo que es eso, adelantar un 1% como muestra de buena voluntad Bueno, sí, sí, sí <risa> bueno, es, es, es que parece que estamos negociando con la santa madre iglesia En vez de con una empresa y que nosotros somos su rebaño ¿Pero esto qué es? Pues Ramiro, antes de seguir con el tema, perdona, pero... Me, me, parece, me, me gustaría decir dos palabras porque hemos tenido un tema completamente diferente pero me gustaría hacerlo al principio del programa es que hemos tenido un fin de semana negro te, horrible eh, pues en dos accidentes de tráfico pues ha habido gente fallecida y han, había, se, se han visto implicados tanto compañeros eh, de autobuses como familiares también Y bueno, nada, desde aquí pues eh, mandar un abrazo solidario a, a toda esta gente afectada, a los familiares de la gente fallecida a los compañeros también y nuestro pésame, ¿no? de, de parte de CGT Es eh, un fin de semana para olvidar realmente aunque hay gente que no lo va a olvidar nunca, claro Bueno eh, Hecho este inciso he hecho, he hecho que este. me parece la mar de bien que hayamos puesto el punto sobre esa ahí eh. Eh, Bueno Hablamos del accidente este que hubo creo que en la madrugada del viernes viernes al sábado allí en Pedralves con los muchachos estos que iban en el, en el vehículo que se estrelló contra la parte trasera de un autobús que hubo tres fallecidos y luego creo que fue al siguiente día también hubo un accidente en que hubo un motorista Motorista. Sí, bueno, no sé, un, sí. bien bien. Un motorista fallecido y que resultó ser que es hijo de un trabajador de, uh -huh. de TMB y él trabajaba en el metrón. Y eh, parece que es un, es un compañero de, la, de trabajador de la línea 3. Uh -huh. Eso es lo que me dijeron esta mañana en, en la cochera. Vale. Bueno, pues he hecho este inciso. Bueno, pues Eh, siguiendo con el tema de que estábamos hablando del Convenio, pues eh, parece mentira que después de, de estamos ya en octubre el convenio se denunció a fin del 2014 y no hay ni siquiera un centímetro de avance en ningún aspecto. Ha habido ocho o nueve reuniones que no han servido absolutamente para nada, simplemente para para mirarnos las caras para presentar las plataformas en algunos casos, en otros ni siquiera eso. Eh, la dirección ha ido escuchando reunión tras reunión sin comprometerse a nada y parece que da, da toda la impresión de que dependemos pura y exclusivamente del calendario político, de quién gana o pierde las elecciones tanto en el ayuntamiento como en la generalidad como en las generales para para que los políticos se decidan a, a, digamos a, a, a decir o dar las instrucciones correspondientes para que el convenio sea bueno, regular o malo. Pues nosotros tampoco no, no tenemos que estar, pienso yo, de a expensa de estar 100% a lo que los políticos digan o no digan, sino como decía Ramiro recién, tenemos que jugar nuestra propia partida y hacer valer nuestra fuerza como, como colectivo de trabajadores que somos, ¿no? Eh, porque, bueno, si gana uno gana otro, al final, pues, <risa> más o menos, estamos siempre igual. Eh, de, eh, sea el color que sea el, eh, de los que gobiernan en el ayuntamiento, eh, las movilizaciones más duras las hemos tenido que hacer contra, incluso contra el ayuntamiento de izquierda, si no recuerdo mal, sí. en el caso del EREU, ¿no? O sea, el, sí. fue, el tristemente recordado... Señor Ereu, que tanto le fastidiaba, me acuerdo, de que le recordáramos de que no había, que era alcalde sin haber ido a las elecciones porque era el Ereu de, del anterior, que era el Clos. ¿Te acuerdas cómo le, sí. le jodía eso? <risa> bueno, pues digo que va, dejando de lado el color político de, de, de quien gobierna en un momento u otro, nosotros como, como colectivo y como trabajadores tenemos que organizarnos y movilizarnos por nuestro, para defender nuestros derechos y nuestras conquistas, ¿no? Sí, no, está, está claro que bueno, no, está claro que la presidencia del DMB es un cargo político y, y hasta que el ayuntamiento no se ve presionado es, es exactamente lo mismo, yo se lo explico a veces a los trabajadores también, es como las acciones vecinas de diferentes barrios, hasta que no se presentan o hacen un par o, o una convocatoria o una manifestación cortando la ronda no, o haciendo cualquier cosa no, nadie, tema, se acuerda, nadie, nadie se acuerda nadie, se acuerda, nadie ah. mueve ni, ni un dedo en el momento que hacen ...tres manifestaciones o tres paros cortando la ronda... ...parece que el político de turno o el concejal de barrio ...dice, eh, esto hay que poner una solución... ...porque claro, esto a mí no me, no me cuadra... ...y esto es exactamente igual. Bueno, yo difiero con vosotros un poco... ...en el tema de que no ha servido de nada... ...ha servido para colocar a tres familiares de tres, per, de tres ah. sindicatos que estaban... ...bueno, perdón, de dos sindicatos, para ser exacto... A ...de Laura Arias, eh, que es la hermana de Arias, el mecánico de UGT... ¿Mecánico? ...bueno, eh, que tiene Cobra como mecánico, ¿no? Eh, es así... ...y luego también ha servido para colocar dentro de la empresa a Judith Olalde... ...que es la hija de otro miembro destacado de la UGT y para colocar al hijo de, de nuestro guía espiritual en este convenio el líder del tridente ricardo Correche. ¿no? ¿de profesión? De profesión es que ya no me atrevo a decir profesiones porque también. entramos en una nebulosa en una nebulosa que es tremenda ¿no? Pues bueno por lo menos ha servido que diez meses... la última vez que tuvo grasa debajo de las uñas fue cuando arregló la lavadora en su sí, casa sí sí hizo la última barbacoa ¿no? Pero que Que, mira, diez meses para colocar a tres, a tres familiares, no, bueno, bueno ¿eh? es un proceso lento, pero seguro. recordad y es que, que las llamó, pruebas son muy difíciles. Que junto con el Comité de Empresa de Metro ya está denunciada esta situación. Y hablando de nuestra jefa, Mercedes Vidal, yo hasta ahora no he oído hablar para nada en ninguna de sus conferencias, actos o algo así, sobre el tema de los trabajadores y trabajadoras de autobuses que están negociando un convenio no he oído hablar nada sobre el tema de su postura con respecto a la T-Movilidad hace poquito la semana pasada hubo un acto de estopulladas para que se aclaren las cláusulas confidenciales que se firmó con la Caixa Indra y Fujitsu con el tema de la T-Movilidad eh... Yo no he oído a esta mujer tampoco decir nada, que es la concejal del Ayuntamiento de Barcelona de Movilidad y presidenta de TMB. No he oído decir nada sobre una posible bajada de tarifas para el año que viene en el transporte público. Recordemos que nos queda bien poquito para entrar en octubre, fue hasta en tres meses. Mmm, Y no han dicho absolutamente nada. Bueno, eso sí. El Ayuntamiento tiene que presentar ya los presupuestos del año que viene. Y eh, eso sí, se han se hablado... Vamos a mantener también las 102.000 horas estas más de servicio que se habían puesto en marcha. O sea que estamos... Vamos a entrar ya en octubre y seguimos... Esa, no ya antes del convenio, sino... Todos hemos visto ahora mismo que los 18 o 20 compañeros que estaban contratados de fin de semana ya se les ha el contrato y más o menos, bueno, les han dicho que a partir del día 27 que ya... Su contrato ha finalizado, porque claro, no, ni la dirección técnica, digamos así, en este momento sabe para el año que viene si vamos a tener esas 104.000 dólares más de servicio que se han puesto este año, si lo de la nueva Sharsa que sacaran un comunicado que se volvía a poner en marcha, pero que si hasta ahora había fechas de cuándo tenían que estar, pues ahora tienen que volver a, a pensar de cuándo se pondrán las fechas y en marcha, o sea… Estamos como, como hace bueno, un año y pico. Mira, por y eso... Terminando lo que estaba diciendo, digo, solo he oído hablar a Mercedes Vidal del tema del tranvía privado por la Diagonal, y a la señora Dacolao también y al señor Mas. O sea, eso es lo que le preocupa, del tema de movilidad, de que, del tema de los precios del transporte público, del deterioro de la flota porque nos estamos encontrando cada día por lo menos en mi cochera, que es la de Horta, gente que se presenta a su hora de trabajo, pero no hay vehículos para llevar a la gente de un lado a otro. Eh, creo que teníamos que bajar un poquito de los grandes proyectos, esos que salen en los periódicos y que nos sirven para cortar eh, lindas lindas, ¿cómo se llama?, cuerdecitas que inauguran bandas, que inauguran tranvías y mandangas y dedicarnos al, al tema de la calle. El tema de la calle es la falta de un material en condiciones para poder transportar a los usuarios y a las usuarias. Nos encontramos que no hay autobuses, no hay recambios, no hay lo que sea, o la flota es muy vieja. Nos encontramos que... Un proyecto que había de poner ciento y pico mil horas, que lo comentaba Godoy hace un momento, para aumentar el servicio todavía no se ha puesto en marcha y nos encontramos que tampoco sabemos cuál es la actitud del ayuntamiento actual con respecto al tema de la T-Movilidad y el precio del transporte público para el año que viene. Eso evidentemente no es un tema de convenio, pero que sí que está todo interrelacionado porque lo que saquemos de un lado nos afectará a nosotros y nosotras directamente. O sea. Por eso decíamos que después de diez meses ya es hora de empezar a, a organizarnos y a movernos un poco, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. ¿eh? Lo que nosotros no seamos capaces de hacer, nadie. Ningún político, ni ningún sindicato, ni ningún líder espiritual... Ni nadie lo va a hacer por nosotros entonces ¿eh? tenemos que empezar a movernos organizarnos, debatir, por eso es necesario hacer una asamblea general, donde participemos todos, cada uno exponga sus ideas, debatamos la situación y tomemos entre todos las medidas necesarias para empezar a hacer que esto se mueva y que nos respeten porque somos un colectivo importante, somos un colectivo que da un servicio importante a la ciudadanía. Somos una empresa pública, gestionada públicamente, aunque no estemos de acuerdo con la gestión, porque se podría hacer mucho mejor de lo que se hace, según nuestro punto de vista. ¿Eh? Los recursos se podrían optimizar mucho mejor de lo que se utilizan hasta ahora, pero lo que tenemos que reivindicar es que es una empresa pública, eh, gestionada públicamente, ¿no? que no somos una empresa privada, cuyo fin es el lucro y el negocio. Nuestro fin es dar un servicio cada vez mejor a la ciudadanía, o por lo menos el que tendría que ser. Entonces nos tenemos que mover, compañeros y compañeras, eh, convocaremos una asamblea para mitad más o menos de mes, ya diremos la fecha exacta, cuando terminemos de ponernos de acuerdo con los demás eh, sindicatos. Eh, también tenemos que hablar con ellos un tema muy importante, que es qué objetivo tenemos para esa asamblea, qué vamos a proponer, eh, las propuestas que llevemos y tal. Y cual. Bueno, lo, los detalles, las cosas, ¿no? Pero lo haremos y nos tendremos que empezar a mover. Sí, es evidente. Eh, vista la ineficacia, que ya no la esperábamos, ¿eh? no ha habido ninguna sorpresa ¿eh? por nuestra parte, de digamos que la, de las centrales sindicales, en teoría mayoritarias, y representativas pero bueno, hemos visto para qué sirve ser mayoritario y representativo bueno, ¿y para meter a tus familiares en el metro, ¿no? Sí Eso lo recordaremos siempre, por más que no les guste pero, pero eh, aparte de ser una indignidad es una chapuza de, de proporciones considerables, ¿no? Eh, pensando que no, que no nos íbamos a enterar o que la plantilla pero estas cosas al fin de cuentas somos tantos que salen a la luz eh, de una, una vez u otra salen a la luz y no se puede ir por la vida eh, metiendo la pata hasta sí, pero bueno, es de esa es manera ¿no? la soberbia y la prepotencia de decir bueno y aquí, llevo tantos años haciendo lo que me da la gana que total ahora Sí, pero pensando que nadie le va a decir nada, que nadie se va a enterar, que somos idiotas, porque esas cosas se saben. Sí, hay más. Meter un familiar de una hija o un hijo, sin pasando por encima de gente que hace años que está esperando, sin prueba, eh, sin ningún proceso de selección. Eh. Por cierto, ¿cómo está la denuncia? No, la denuncia nuestra abogada La Sanda la tiene preparada. Eh más que nada está esperando que salga la resolución de la inspección de trabajo porque todo el comité de empresa de metro como ya hemos dicho varias veces la llevó a la inspección de trabajo y en el momento que se sepa la resolución porque también ayudará claro. todo el mundo está convencido porque claro que hasta, hasta el inspector eso no eso. He visto cosas raras en TMB, pero es que esto ya se lleva la palma, ¿no? Pero que tres sindicalistas tan significados metan a los hijos y a los hermanos así... ¿no? En el momento que esté esa resolución para juntarla a la demanda, pues la, la pondrá por, claro. por influencias. Sí, sí. Me acuerdo que la, que la reunión con el Cañas, el, el Enrique Cañas, el consejero delegado, pues... El hijo bueno dice como tráfico de influencia es algo personal mm. diciendo ya se apañarán contra quien la pongáis ya, <ríe> bueno, ya. Bueno. El, lo que pasa que nosotros perdón lo que pasa que nosotros nos siempre nos centramos en los hijos de los sindicalistas y, o sea en, en la influencia que han podido tener los familiares directos para meter a su a su pero claro pero hablamos poco y tendríamos que hablar más de la otra parte de quiénes fueron los que permitieron esto. ¿No? Porque uno puede ir a pedir a la empresa, bueno, colócame a mi hermano, pero. Y si el de la empresa te dice que no, mm, pero ¿y si te dice que sí, entonces tenemos que ver quién de la empresa es el que ha, ha permitido sí, esto, bueno. porque tan, tanto es uno como otro. ¿Mm? Sí, pero en, en todo, sí, tanto, es verdad, tienes razón, tanto es uno como otro, pero se supone que esto, el rédito, digámoslo de esta manera. Lo saca la dirección de la empresa, porque luego a ver, el que se piense que esto se queda así de... en plena negociación de convenio, la dirección no lo, no lo va a usar para esa gente decirle, vale, ya está, no me pidáis nada más porque esto sí, es lo que hay. Si eh, no la ha usado ya. Si bueno, no la usado eh, ya. Vamos a hacer un pequeño punto y seguido, os pongo una cancioncita y luego vamos ¿Qué vas a poner? Un... A un temita de un grupo de un ex cantante de la Polla Record que se llama Gatillazo y que habla de los esclavos del siglo XXI. Y bueno, eh, hoy no pongo a Rafael. Es así, <risa> el escándalo. El escándalo. <risa> que me ha venido a la mente eh, recordar eh. que cuando hablamos de este tema... Pusiste de... a Rafael, Exacto. Sí, sí, sí. Pusimos a Rafael y su canción Escándalo. Y bueno, pues también se la dedicamos a esta gente el tema de Gatillazo. Y luego ya hablaremos un poquito de lo que es... Eh, nuestras líneas generales para el próximo convenio. ¿Vale? Venga, escuchamos a gatillazo. Bueno, eh, ya hemos oído a Gatillazo su versión... Qué entusiastas son, siempre quieren salir en la radio. Su versión sobre los esclavos del siglo XXI. Y ahora nos vamos a intentar en explicar en líneas muy generales. Ya lo hemos hecho por activa y por pasiva en un montón de hojas anteriores que hemos ido sacando en anteriores programas y tal. Pero bueno... Eh, Nuestras cuatro líneas muy muy generales con respecto a lo que tendría que ser el próximo convenio, o las decimos aquí ahora de una forma muy rápida, que tendría que ser la recuperación del poder adquisitivo, el acabar con el tema de la contratación precaria... Y me tendríais que ayudar con. Privatización de los servicios, contra la privatización de los servicios públicos. Eh, bueno, eh, son temas generales, como bien dice Ramiro. No tenemos um, mu muchas propuestas concretas en nuestra plataforma, pero bueno, así agrupándolo, digamos, en grandes temas, se podría hablar de, de, de un primer punto que es. Eh, ...recuperar el poder adquisitivo... Que, ...que con los distintos congelamientos... ...hemos ido perdiendo... desde ...del 2012 hasta aquí... Eh, ...luego hay otro tema... ...que es para nosotros vital... ...y que es un tema sangrante... ...porque afecta... ...a muchos compañeros... ...que es el tema de la contratación precaria... ...que de hecho... ...si dejamos que esto se termine por cristalizar... ...o por asentar... ...en la empresa casi que podríamos en un momento dado hablar de dos plantillas, una plantilla con condiciones mejores, estable y tal, y otra parte de la plantilla con pobres compañeros que, que no saben eh, cuándo se les va a vencer el contrato, hasta cuándo van a tener trabajo, con la incertidumbre de, de no poder planificar el futuro porque no saben si le van a renovar o no, etcétera Entonces, Nosotros, un, uno de los puntos centrales para este convenio es que todos tenemos que estar fijos, eh, con contratos indefinidos y a jornada completa, todos en las, en las mismas condiciones. Y en ¿no? este caso, recordando siempre que somos el único sindicato que lo tenemos denunciado, lo que para que el, el juicio por desgracia hasta marzo del 2016 no saldrá y es un tema que tiene que ser prioritario ahora también la negociación del convenio. Como dice Román, no puede haber trabajadores de primera y trabajadores de segundo, de segunda. Claro. Claro. Sino que se lo expliquen a estos 18 o 20 que, claro. que han recibido durante esta semana pasada la, la carta de que a partir del día 27 de septiembre ya no pueden volver, que no vuelvan a trabajar, que se claro. han quedado sin. Y eso que estaban de fines de semana. Ya, ya. Es verdad que en los últimos convenios la empresa ha ido cogiendo gente, trabajadores en estas condiciones, para luego en el convenio usarlo como como cambio de cromo, digamos, ¿no? A, que a cambio de, bueno, entonces a cambio de hacerlo fijo durante el convenio, tal y cual, ¿no? Como una carta que tenían para, para negociar ellos, ¿no? Una carta a su favor. Pero esta vez da la impresión de que, de que esto se ha ido asentando, el número de compañeros que está con, en, en estas condiciones ha ido creciendo y claro, nos encontramos ya casi con, con dos plantillas, de hecho, ¿no? entonces sí, esto de hay hecho hay que... casi de 300 compañeros. Claro, así. esto no puede ser, Esto es un tema que ojalá todos los sindicatos lo, lo, que lo tendrían que tratar con, el mismo, con la misma importancia ¿no? que, que esto merece. El otro, punto es el, el otro punto importante para el convenio es eh, que tenemos que, que pelear en contra de, de la privatización de, de, los, de los servicios públicos en general, pero en nuestro caso particular, ahí vamos a tocar el tema, ya que tocaremos después el tema del tranvía, ¿no? Porque el tan tal como lo quieren montar es una privatización. Es quitarnos pasaje a una empresa pública para que la transporte Sarbus, eh, pues, Alstom, etcétera, etcétera. Sí, sí. bueno, eh, hablamos también de la recuperación de las externalizaciones que tiene la empresa, como el bus No-Barris, eh, tenemos también el autobús este que hace el servicio desde Plaza Cataluña hasta Altevidago que lo hace con colores de la empresa y la, los trabajadores que lo llevan es otra empresa diferente bueno, la recuperación realmente eh, salía una palabra por ahí que ha causado un poco de revuelo incluso entre los nuestros eh, el tema de la municipalización de los servicios públicos pero al fin y al cabo lo que queremos es que Recuperar aquellos servicios que, eh, digamos, que como ente o como ente ciudadano tiene que dar la ciudad, que es el transporte público, recuperar todas las líneas que ha, que ha externalizado, como hemos dicho hace poquito, el tema del bus no barrio, recuperar el, los buses de barrio, aquellos que se quitaron en los barrios que no se consideran turísticos, ...los festivos y domingos... ...y en resumidas cuentas... ...aumentar también... Eh, ...la... ...digamos, la oferta de transporte público... ...a nivel de la... ...el aumento de las líneas... ...y el aumento de la frecuencia de paso de los vehículos... ...y todo eso viene a, ...en una redundancia final... ...que yo lo pensaba el otro día... ...bueno, pues si nuestros directivos que cobran un dineral no son capaces de llevarlo hacia adelante pues que dejen que los trabajadores y las trabajadoras autogestionen el servicio de transporte público yo me siento muy capaz de poder llevar adelante un tipo de gestión entre los trabajadores y las trabajadoras de este tipo visto que la deuda no para de aumentar, que la deuda encima la renegocian con las entidades bancarias de una manera totalmente desastrosa pues habrá que decirle al ayuntamiento que si realmente el transporte es algo de, de la gente pues déjale a la gente que, que gestione ese transporte, los mismos que trabajan, ya hemos demostrado en anteriores ocasiones y la historia da fe de ello, de que Los trabajadores y las trabajadoras somos muy capaces de gestionar primero nuestro centro de trabajo y nuestro futuro también. Eh, pero eso sería ya un poquito más adelante y es algo que tenemos sí. ahí pendiente. Primordial, el primero. Que la llamamos municipalización y luego sí. Lo otro ya vendrá Sí, pues sí exacto. Si municipalización, autogestión, colectivización del transporte público. Ahí estamos. Si es que si queremos poner a cada palabra un guión de igual, pues eh, estaríamos ahí. Entonces, bueno, eh, estos son en líneas generales lo que nosotros planteamos con respecto al convenio. Eh, evidentemente hay, sí, hay temas muy concretos, aún nos queda alguno por dar de las líneas generales, pero que... Es una cuestión de que una vez hagamos la asamblea eh, y la hacemos la asamblea porque consideramos que es la mejor manera de tomar decisiones y de informarse pues ya de, ya iremos con el papelito o con digamos con un, una chuletilla con todos los puntitos un poquito más detallados el otro punto que quedaba así importante. Por mencionar también que queremos a, en este convenio ver si se puede solucionar o terminar de atar Es el tema que nosotros llamamos de corrupción sindical de, Digamos de prebenda de sindicales ¿no? eh, Recordemos que, bueno, lo que nosotros queremos es que eh, Ningún sindicato tenga más horas de la que la ley le permite tener Sí, el Estatuto de los Trabajadores y la LOLCE Y luego... Porque recordamos que, por ejemplo, comisiones Misiones y UGT, aquí tienen un liberado cada uno, en teoría, para las federaciones. Sí, en total tienen cinco cada uno. Ya. ¿Liberados? Una pregunta, ¿cómo están liberados? ¿A tiempo completo? Sí, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Cinco cada uno? Sí. Bueno, en ese, eso, es, eh, eso es lo que queremos en este convenio... Eh, que, que vamos, no, no, nos parece que, que eso, justamente lo que hablaba Ramiro hace un rato, que eso tampoco es gratis, ¿no? No es, o tú o Doy, sí, no, decías? Está es claro que todo lo que esté por encima de la ley no es gratis, o sea, una empresa, ni esta empresa ni la SEAD, que me creo quiero, quiero recordar que una vez lo comentemos, que la Sea tenía más de 100 liberados sindicales. O sea, El que se piense que encima una empresa privada tiene a 100 personas pagándoles un salario sin producirles nada, por amor al arte, es que ya... Eso es una, es, es una inversión. Es una inversión. Recordemos que CGT tiene denunciado judicialmente esta situación sí. y que esto hace que los sindicatos de la empresa, sindicato independiente, UGT y comisiones estén con un cierto temor dentro del cuerpo, no solo por la repercusión que pueda tener dentro de nuestra empresa, sino también por la repercusión que pueda tener en otras empresas, como pueda ser la que tú acabas de nombrar, Godoy, Seat, o cualquier tipo de estas ¿no? grandes. Bueno, pues vamos a dejar este tema del convenio, vamos a poner que hemos recibido... Un SMS Ostras, hacía tiempo que no recibíamos un SMS En esta santa casa Bueno, o en esta casa de perdición y vicio eh, el... Nos han pedido una canción No nos han dado la opinión Simplemente nos han pedido una canción Y como somos así de buena gente Se la vamos a poner La canción se llama Bersuit Bergarat Y es la del toro Pues, vamos allá Que comer, que tengo, que dormir, que tengo, que trabajar, y así. No puedo más. Voy a fabricar una bandera pa que sepa lo que quiero sin decirlo nunca más. No me cierres la cabeza, tu mirada es muy espesa, solo está para Si aguanto, tanto, diodo tanto, que si te quiero te panto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa morirse y nada más. Que tengo huevo el toro y alma de güey y ando a la... desarrolló un mendigando al Más al toro Drogéme a mi Preciso fantasía Pa seguir Bueno, pedazo de tema que nos han pedido es que es lo que tiene la tecnología. La tecnología tiene estas cositas. El del grupo Vegarabat, la del Toro. Eh, bueno, tenemos cuatro, hemos tenido cuatro minutitos de música de Allende, de los mares también. Eh, hemos recibido un SMS, vamos, es así la historia. Y bueno, hey, uh, ¿verdad que hace tiempo que no hablábamos del tema del tranvía? Es que no para. Como de una estar... semana. Perdón. Como una semana, sí. De... Hoy que no está aquí Mercadé, por cierto, le enviamos un saludo, un saludo muy fuerte a Mercadé y a quien le rodea. Mm... Desde aquí le damos eso, un saludo muy fuerte. Bueno, pues, ahora que no está él aquí, vamos a aprovechar y vamos a hablar sí, del tranvía, sí, sí, ¿no? Sí, ¿Qué sí. os parece? Que no se entere, sí. Que no sí. se entere, porque si no montará en cólera, es así la historia. Pues es que, es lo que tiene hacer el trabajo bien hecho y al llevar dos meses dando por saco, y perdón por la expresión, o diciendo claramente qué es lo que se esconde detrás del tranvía privado por la diagonal. Eh, resulta ser que curiosamente hoy que Comisiones y UGT y no sé si el CIT, han tenido una reunión con el señor Enrique Cañas de esta que decimos eh, que... Sí, pero la suya sí que es secreta de verdad ah. aquí la hablamos flojito para vale. que no se entere nadie es no cierto. pues resulta ser que empiezan a aparecer WhatsApp en que, por ejemplo, Comisiones Obreras recordemos que Comisiones Obreras Está dentro de la plataforma, igual que UGT, de per Pertutón, que es la plataforma esta ciudadana que, junto con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, que en su momento estaba presidida por el señor Ruiz, Luis Rabeit y, y la vicepresidenta, es la actual presidenta de TMB, aunque juegue, sea un juego de palabras, Mercedes Vidal, pues toda esta gente montó hasta una especie de carnaval por allí, no sé si era por la Diagonal, en que se veía un tranvía con el anagrama de comisiones, mmm, haciendo un tranvía de estos de cartón, haciendo la, la gran lucha revolucionaria de decir, queremos un tranvía aunque sea privado por la diagonal. Pues bueno, lo que estaba diciendo, que ha tenido su repercusión el que llevemos dos meses hablando del tranvía, justamente después de la entrevista que han tenido con la dirección de nuestra empresa, resulta ser que comisiones, se descuelga ahora comisiones obreras, la sección sindical de comisiones obreras en autobuses de Barcelona, en TV. Sí, que cuando llegue, a, la federación que me cuando me llegue a oídos de gallego, vais a acabar todos muy Preso. mal tres pues dice que bueno que ha habido un sindicato que se ha dedicado a decir cosas insidiosas sobre ellos mm. y que ellos eh, están en contra del tranvía privado y que la otra gran han sacado una nota ¿no? han sacado una nota pues, y han nos... dado la nota bueno. Sí, ya la leeremos. Yo es que no tengo ganas de publicitarle a esta gente nada. Bueno, solo... pero mira, es una buena noticia. Y los Duggete también. Han sacado un escrito que se ve que han entregado, señor Enrique Cañas. Pero, oye, no me deja de ser curioso que sea después de que eh, igual la empresa le haya dado el beneplácito y les haya dicho hey, vosotros también tendríais que hacer algo contra el tranvía privado». Y yo lo siento mucho, pero como de vez en cuando tengo una neurona que me da por ser mal pensado, digo, ostras, ¿y no tendrá relación todo esto con que haya gente que se les acabe el contrato, compañeros y compañeras de autobuses se les acabe el contrato y la empresa viendo lo que le espera no le renueve el contrato y que justamente ellos eh, entraron en la empresa, digamos, arropados por comisiones y UGT haciéndole la falsa promesa de que se iban a quedar aquí. Esa es mi neurona malévola que me invita a pensar en eso, ¿no? que ellos tienen que, aunque sea a nivel de hoja, porque ya veremos si luego realmente van a hacer algún tipo de acción o van a moverse en contra del tranvía privado Mm, más allá de la publicación de una hoja pues mm, vamos, yo lo dejo ahí en el aire a ver. Bueno, al igual en el próximo comité de empresas pretenden que se haga un comunicado conjunto, pero como dices tú no queremos que pasen de ahí ni se pongan a pegar pegatinas ni ir en contra directamente porque claro, lo único que puede pasar es que lleguen allí, vayan a poner pegatinas y se encuentren, como te has dicho, al señor Gallego allí y entonces pues Bueno, a ver, es que comisiones paz. obreras de TV ¿no? Sí. y UGT de TV se si hayan pronunciado en contra del tranvía privado por la Diagonal, es una buena noticia. Ahora, tienen que decir toda la verdad, porque dicen que son, en su, en su comunicado, dice ante noticias insidiosas, etcétera, es como si, Medio que nos acusan, no, no directamente, pero indirectamente nos acusan de mentiroso. Entonces, tendrían que contar toda la verdad. Nosotros decimos, es una buena noticia, pero... pero Perdona, lo sí, tengo aquí perdón, delante. El, Dice, bien. Comisiones, Federación Servicios a la Ciudadanía, Sector Carretera, Transporte de Barcelona. Informa, el día 21 del 9 del 2015. Hoy, sí. no al tranvía privado. Y comienza... Ante las difamaciones de algún sindicato interesado en promover, claro. como siempre, la discordia entre la totalidad de la plantilla... Bueno, vale. Eso somos nosotros. Los sindicatos interesados en promover sí. la discordia entre la plantilla somos CGT. Hacemos peligrosos. Sí, exactamente. Bueno, CGT. Entonces vamos claro. a vamos a hablar, vamos a poner los puntos sobre la IE. Nosotros, Nuestra intención de sembrar la discordia entre los miembros de la plantilla es porque en el 2011 hemos visto a los miembros de comisiones obreras de TV en una manifestación... A favor del tranvía. ¿Privados? ¿no? Sí. sí. Entonces, de ahí viene nuestra obsesión por promover la discordia entre la plantilla. Bueno, y vale. no, perdona, sí. eh, no hace falta irse tan lejos. El día 31 de Segundo. julio, la oficina de prensa de comisiones de Cataluña también decía que estaba a favor de la tran conexión claro. Con tranvía. Claro. Eso y... pasó en el 2011. Luego viene lo que dice Ramiro, en, el, en julio, de, no, julio, julio, en julio no. de este año, ahora hace dos meses, otra vez comisiones obreras pero la Federación de Comisiones Obreras de Cataluña sale con un comunicado a favor del tranvía otra vez por la diagonal. Entonces, claro, nosotros, eh, digamos, somos mal pensados, pero hasta cierto punto, cuando las cosas son tan evidentes, no nos queda más remedio que decir la Comisión de Obrera está a favor del tranvía privado por la diagonal. Ahora esta gente nos acusa de, de malintencionados, insidiosos eh, y, y, y divisores de la plantilla, etcétera. Bueno, segundo etapa del tema ugt eh, miguel angelaria era, era presidente, presidente del comité de empresa y cuando fue el referéndum aquel de famoso del tranvía por la diagonal que que arrasó al EREU felizmente eh, este, este personaje salió en los medios de comunicación y lo tenemos salió en los medios de comunicación a decir de que estaba a favor de la imposición del tranvía a favor el presidente. ...del Comité de Empresa de los Autobuses... ...estaba a favor del tranvía. ...miren lo que estamos hablando... ...entonces nosotros está bien... ...seremos insidiosos, seremos mentirosos... ...todo lo que quieran... ...nos pueden acusar... ...pero las pruebas son las pruebas... Sí, ¿Eh? ...si me permite Román... Sí. ...tengo otra cosa que... vi sí. también con el membrete... ...de la Federación de Asociaciones... ...de Vecinos de Barcelona... ...el día 18 de septiembre... ...la plataforma diagonal Pertutón... ...se situará a la Plaza Universitat de Barcelona... ...al costad del ascensor del metro... Todo esto viene porque hicieron un acto en la Plaza Universidad para reivindicar el tranvía en que te podías hacer una foto delante claro. de un tranvía. Pero lo más curioso, y voy a darlo aquí los teléfonos, es que los teléfonos de contacto, por si alguien necesitaba más información o que le aclararan algún tema, mm. uno de ellos, y lo voy a dar aquí por si alguien quiere aclarar la postura, es mm. de José Manuel Jurado de Comisiones Obreras. Y el teléfono es vale. 669-422-673. Muy bien. Si alguien de comisiones o alguien de la gente que vive en esta ciudad tiene algún problema con esta, digamos, dualidad de sí, Mr. Jackie y, claro. y Mr. Hyde, pues claro. que llame a José Manuel Jurado. No, de comisiones obreras, de com... que le va a explicar por qué están a favor de los el Sí, también. vuelvo a decir Entonces, el teléfono. 669-422-673. Vale. Dicho esto, nos, para nosotros es una buena noticia que los que cambien de opinión, los sindicalistas de TV, cambien de opinión, tenían la opinión de que el tranvía era bueno y ahora, por lo que sea, cada uno podemos tener nuestra opinión, por los motivos que sea, pero ahora sacan una nota, que por ahora es un simple papel, pero va bien, que dicen que están en contra del tranvía privado. Bueno, muy bien, esperemos que pasen de, de las palabras a los hechos y hagan cosas también... Eh, para parar esto, ¿no? para demás? pararlo eh, los problemas que ellos vayan a tener con sus propias federaciones ya se tendrán que apañar ellos porque, claro, es un problema gordo que tienen la federación dice que sí y ellos dicen que no bueno, eh, Por eso, es yo, cosa de ellos pongo en duda que quieran hacer esa campaña que estás pidiendo porque no creo, no creo que desde la federación les hagan ni, ni medio bueno. adhesivo poniendo no al tranvía. Y bueno, vamos a ser optimistas Eso sí. vamos, a, vamos a darle una chance un... es tu neurona optimista la que sí, está vamos, a, vamos a darle una chance y veremos que en el próximo comité de empresa por ejemplo, se pronuncien abiertamente y quieran, por ejemplo eh, que hagamos una concentración una manifestación pegatinas eh, cosas todos juntos en contra del tranvía bueno, y que se apunten vamos a, entonces se verá si realmente están en contra o es un papel solamente para salvar un poco la cara ante la plantilla Los mal pensados pueden pensar eso y los bien pensados pueden pensar que están en contra, realmente. Entonces, los hechos son los que dirán. Bueno, es evidente que los hechos serán los que dirán. También los hechos son los que han dicho muchas cosas. Claro. Visto los antecedentes, es que... somos pesimistas, pero bueno, bueno démosle un... Es el tema de las hemerotecas, de <risa> claro. mirar los diarios, de saber leer y escribir... Porque tú de... has sido demoledor con las pruebas, perdona, Ramiro. <risa> claro, no, nos acusan de insidioso, pero... Eh, digamos hasta el día de hoy eh, las únicas pruebas que teníamos que eran pruebas reales y concretas eran campañas a favor del tranvía Yo, nosotros solo, no somos mentirosos solo eh. pido que llamen al señor jurado para que les aclare el tema Hostia, que y si lo llamamos nosotros Ah, mira, eh, vamos a hacer lo siguiente. Desde aquí el próximo lunes vamos a llamar en directo. Oye, no lo digas porque <risa> ya, está, ya lo ha dicho. No nos bueno, va a coger el teléfono. Exacto. No, no. vamos a llamar al señor jurado para que en no directo... el lunes, no, otro día. Otro día. Sí, va vale. un día. Ya buscaremos qué el día. Qué cándido llegó a ser, qué cándido llegó a ser, desde luego. Oh, oh, oh, oh. Señor jurado, de 6 a 7, <ríe> <ríe> esté preparado que el lunes le vamos a tocar un poquito las pelotas. No, vamos a llamarle para que nos informe. Que, ¿Cuál es de la las bondad bond de sobre, del tranvía, no? Sí, que nos vale. informe realmente. ¿Cómo se llama? José Manuel Jurado, es de Comisiones Obreras sí, y bueno. es de la plataforma tranvía Pertutón, ¿no? Es que, es... ¿No será el mismo que está en el Consejo de Dirección de TV? No, sé. no, no sabría. Ya, ya tanto no sé, de verdad. ¿eh? Me, me liáis con tantos datos y yo ya sabéis que tengo mis limitaciones por la edad y Ay. el efecto de las drogas. Es así. Bueno, pues... Eh, este señor se llama José Manuel Jurado. Eh, su teléfono, por si alguien quiere anticiparse y llamarle es el 669-422-673. Me resulta curioso que al final de la noticia esta... Eh, que es una noticia ahí muy bien diseñada diseño moderno, innovador tal y cual, justo aparezca en pequeñito eh, un autobús que parece que el tranvía se lo va a comer y tal no, no eh, eh, dice Sinem por cierto, la pegatina dice Sinnem, el supor al tranvía per toda la diagonal y lo firma diagonal per tutom y abajo ponen un autobús muy pequeñito Y redistribución de autobuses por todos los barrios. Oh, sí. Pero qué buenos que son. Qué buenas que son las hermanas, ...susulinas... Y en ese bueno, dibujo el tranvía eh, casi que lo pasa por encima, digamos. Bueno, pasa ¿no? por sí, encima. Si, si el conductor no se espabila, yo creo que lo machaca... Sí, es el subconsciente. El succochiente <risa> que es muy traicionero. <risa> es muy traicionero. Y mira. Bueno, oye, de verdad, eh, me gustaría que no todo quedaran unas palabras, que hablaran con su federación. Y con eh, comisiones y UGT eh, a nivel de Cataluña, recordemos que también el señor José Luis Álvarez, secretario general de la UGT, estaba en nómina en su momento de Aston. Eh, yo no llego a decir que puede parecer una calumnia que había trabajado en Aston. No, no, sí, era muy de referéndum y de asamblea o que era así. ¿Te ¿Sí? acuerdas cuando nos, nos re, a nosotros no, no re, nos repudiaba porque hacíamos asamblea? Porque se nos ocurría contar con sí, la opinión sí, sí. de los trabajadores sí, sí, sí, sí. Y, la, y las trabajadoras. Y él daba el ejemplo de alto, que cuando él estaba en alto... Bueno, estoy un poco ácido hoy, me estoy dando cuenta... Eh... Mira, una cosa, una, eh, ¿merecería la pena? No hay tiempo. Bueno, sí que te doy tiempo, sí, que, el que quieras... 30 segundos. Ahí está. Que salió un reportaje, bueno, unas declaraciones de, la, de nuestra alcaldesa y, y una noticia hace 3-4 días, donde dice que ya han encargado los estudios técnicos para la implantación del tranvía, y que le van a pedir a la Generalitat que lo gestione un ente público, que la explotación sea pública. No, Yo estoy un poco con la mosca, porque o es una mentira total y absoluta, 100%, o le quieren, visto que esto es, es impopular y que se, se les ha visto un poquito la, la, la patita, Eh, le querrán meter el, el marrón a la Generalitat para que sea la Generalitat la que decida bueno, privatizarlo. Claro, qué? Sí, lo quieren camuflar con el qué? tema de la, digamos, como ahora tienen 17 y 15 años todavía de concesión los del Trump, quieren camuflarlo con el tema de que igual acortan la, la concesión. La por, pero eh, escuchar... Pero un operador público es imposible en este tramo porque... ¿Escuchar? que ahora se van a gastar otro dineral en hacer multitud de estudios sí. y los encarga justamente la presidenta de TMB, sí. que es la concejal de movilidad. Yo no tengo ningún problema personal con esta muchacha, incluso he compartido de, de, de, de, de casa, he ¿no? mesa con ella. Ah, <ríe> sí. <ríe> sí, aquel el el, meeting que nos sí, invitaron. Sí, aquel ¿no? que me sí. invitó el Ramón Rojo del accidente que me villemos para allá. Ramón, un saludo, no Ramón habrá votado a Barcelona en común, ¿no? No, no, no, eso sí que no. Es una broma, Ramón, ¿eh? por favor, no. Es una broma, Ramón. Es como yo, un abstencionista activo, no entremos en historias. Es una broma, ¿eh? Vale, solo como eso lo admito. No, no es un problema de versión personal ni de inquietudes, digamos, sociológicas o políticas, sino es un problema... ...de defensa lo que ella tendría, también tendría que defender... ...igual que, la, que el Ayuntamiento de Barcelona... ...que es un servicio público de calidad y para todo el mundo... ...y, y pienso que ya es hora de que empecemos a hablar... ...del tema de la movilidad ...de las tarifas para el año que viene del transporte público... ...y nos dejemos ya de tonterías con estudios... ...que van a costar un dineral... ...y se los va y bueno, en fin... ...me callo que se acaba el programa... ...nos quedan muy poquito tiempo... Eh, nos despedimos. Gracias por vuestra colaboración, por enviarnos los SMS y las notas de prensa. Sí, sí, sí. Al, al final nos hemos dejado el CMAP del viernes, pero el lunes que viene empezamos. Ah, sí, ey. Hay por ahí y un CEMAC Y como que... va a venir Mercader el lunes que viene Ya tendremos tema también Hay por ahí un CEMAC sobre un conflicto que CGT ya había Dilo en 30 segundos va, Godoy, va. Bueno, es un CEMAC sobre un conflicto colectivo Que ya había puesto CGT Y que ya tenemos fecha para la celebración del juicio Que es el 3 de diciembre Y este viernes pasado Nos vuelven a citar por, Otra vez por un CEMAC Muy parecido o idéntico al que nosotros hemos puesto Que es sobre la, las vacaciones en verano Que es lo que hay que cobrar Para algo que la UGT, a todo lo pasado, no sé por qué, o ya iremos descubriendo el por qué lo pone ahora, dos meses después, que lo presenta ahora. Sí, recordemos que CGT lo único que pide es que se aplique una sentencia a nivel europeo sobre el tema de los cálculos en la nómina de los meses de vacaciones, ¿no? Si no me equivoco. Pues, y hey, eso queda para la semana que viene, porque siempre nos tiene que quedar con el tintero, ¿no? Claro, pues sí. eso. Gracias, Román. Gracias Godoy, gracias a todos los oyentes y las oyentes por aguantarnos, por dejar que se me desbrave de vez en cuando y salud, nos vemos el Hasta lunes el lunes, sí. el lunes que viene. Os ponemos los mojinos escocidos, como siempre, ah. esta canción simbólica que es mi jefe es un cabrón. Pues allá va. <risa> Get your man. Get your man.